seguidas algunas antiguas pero que la letra y la letra os toque dejad que la letra os toque pensarla tú que controlas los vientos y el mar Si tienes una palabra para Él de gratitud, de adoración, Sí, Dios. Tú eres, bueno. tú eres bueno, tú eres digno. Sí, sí, Dios. Gloria a tu nombre. Dios mío. Sí, Dios. Gloria a ti, Señor. Mm. Claro que sí, Señor. Mm. Mm. Mm. Bendito. Señor, y una vez más gracias por permitirnos entrar al trono de, de adoración, al trono de tu gracia, Señor. dit esta oración que vuelve a recordarnos cualidades de nuestro Dios. Eterno Dios, tú eres refugio, mi fortaleza y mi canto. fuerte cuando débil soy eterno dios tu eres refugio mi fortaleza y mi campo el que levanta mi cabeza Hey! <laughs> sea para ti, Señor. En tu nombre. Amén. Queridos hermanos, qué bueno. Y los hermanos que llegaron mientras estaba el tiempo de alabanza y de la adoración, hay un recordatorio. Los móviles apaguen que lo deja en silencio, o como había dicho, que lo tiren, no hay problema, ¿vale? Y después recojan más tarde. Eh, quería, antes de más nada, seguir con la adoración a nuestro Dios y yo voy a pedir a las personas que, que están, eh, que nos van a ayudar a pasar la ofrenda, que venga aquí adelante adelante. Y vamos a dar gracias a Dios y vamos a ofrendar, vamos a entregar nuestros diezmos a, a la casa del Señor. Bueno, este, yo he entendido que Margot y los niños que tienen más o menos su tamaño, no, no los niños hasta las, la edad de 10 años, pues van con ellas, Margot, Margot, linda, te quiero mucho, ¿eh? Eh, entonces los niños hasta la edad de 10 años van a estar ahí con ella y van a salir con ella. Y vamos a dar gracias a Dios por, por la vida de Margot por, y por los niños y que ellos también puedan aprender ahí a, a, a la palabra del Señor. Amén. Pues padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Margot, por su disposición, por su eh, labor que realiza también en nuestra iglesia, Señor. Entonces bendice a, a su vida ahora, juntamente con los niños que van a estar con ella, Y que juntos, pues, puedan crecer un poco también en el conocimiento de tu palabra, Señor. Yo te pido tu bendición y tu cuidado a estos niños y a Margot. Y te pido esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Pues nada, los niños, junto con Margot, pues que van y sean bendecidos. Ajá. Vale. Este, algunos recuerdos y anuncios. Primero, los viernes tenemos nuestro culto de oración. Eh, de verdad ha sido una bendición, eh, cada día y cada viernes podemos estar aquí, un buen grupo, eh, nos asomamos y ya estamos ahí, a veces viene 22, 25, ya llegamos en el tiempo, sabemos que estamos de vacaciones, ¿no? pero ya llegamos a tener más de 30 y entonces te animo que venga a orar, a entregar un tiempo también de tu semana en las manos del Señor y que si tú no puedes venir, pues que llame a uno de los ancianos o a los pastores y que te ponga la petición, la necesidad que hay y estamos orando por ti, estamos orando por la iglesia, estamos orando por para que juntos crezcamos en, en el conocimiento del Señor y en la voluntad del Señor. este También tenemos, y ya hemos presentado dos domingos, el curso teológico que está este y nos va a ministrar, o va a ministrar ahí un, un grupo de hermanos que están formando un curso teológico, Kenosis, y, y queremos… Eh, animar a los hermanos que quieran aprender más de la palabra del Señor, que se comprometan eh, a este estudio. Entonces, la propuesta es tener por lo menos 10 horas de estudio personal durante el mes, más un sábado del mes, un encuentro a donde saca las dudas con tu profesor, con tu maestro, y es un, una buena manera de aprendernos más de la palabra del Señor. Entonces, eh, ahí hay unos folletos, unos tríticos, pues si tú estás interesada, pues eh, coja el folleto y, y haga tu inscripción. este Los hombres, ¿a dónde están los hombres? Que levante una de las manos, se quieren las dos, como Ricardo. Bueno, hoy tenemos un compromiso, ¿eh? estamos aquí, vamos a comer juntos y después vamos a tener el primer estudio a respeto y eh, de en la búsqueda de la verdadera masculinidad qué bueno eh. ¿Ah? esto es tremendo entonces los hombres que no pudieron ir al butraggo eh, que no tuvieron la oportunidad por estamos invitando y queremos que esté con nosotros hoy por la tarde y, y pues esto te invitamos Y para nosotros será un gozo y un placer disfrutar y empezar a aprender estos estudios en la búsqueda de una masculinidad auténtica. Yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Entonces, por eso te animo y te invito. Y no solamente hoy, ya nos habíamos comprometidos hoy y el próximo domingo también. ¿eh? Los hombres van a estar, vamos a comer juntos y después vamos a estudiar también la segunda lección de, de, de esto, los hombres en busca de su masculinidad. Pues entonces te animo que eh, asume y, a, y añada al grupo y venga y participe. este Creo que Loli tiene una Un, un anillo para los adolescentes. Esto. Muy bien, los jóvenes se apunten a este paseo, retiro, un tiempo de estar juntos como jóvenes y que van a aprender también del Señor, seguro. Pues nada, eh, Rita, pues bien, ven, Rita nos va a compartir la palabra del Señor en, en el día de hoy y vamos a estar orando por su vida, dando gracias a Dios. Padre, yo te doy la gracia, señora, por la vida de Rita, por tu sierva, y yo te pido, Padre, que en este momento tú abra nuestro entendimiento, abra nuestras mentes, Señor, y danos, oh, Padre, de la iluminación de tu palabra, para que podamos entenderla y comprenderla y poner en práctica aquello que tú quieres para nuestra vida. Entonces, dirige tu sierva, Señor, sé con ella, Habla a través de ella, Señor, y utiliza a ella conforme tu voluntad, Padre. Que tu Santo Espíritu tome el control de cada uno de nosotros, tanto de Rita como de cada uno que va a escuchar tu palabra ahora. Que seamos todos, Señor, unidos y con un propósito, aprendernos más de ti y escuchar tu voz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenos días, que Dios los bendiga. Eh, antes de, de predicar quería decir un par de cositas. Eh, primero que una cosita a todos vosotros y a Paloma. Eh, el sábado ayer estuvimos aquí en un grupo de más de 20 personas ayunando, orando, estuvimos dos horas cantando. De las 10 a dos estuvimos alabando y Y un momento de entrega muy especial a Dios Y para mí personalmente, yo no sé si para todos Pero fue un momento muy bueno de quebrantamiento Y es natural que después de lo que pasamos el sábado aquí Que tengamos una mala mañana Bueno, yo ni siquiera sabía si era con tu hija o que con quién era Pero quiero decir eso Que cuando el pueblo de Dios se humilla Y ora y pasa un tiempo en ayuno y oración Es normal que el enemigo se levante en contra de nosotros Y en la historia del pueblo de Dios de Israel Cuando Dios quería hacer cosas grandes con su pueblo Él pedía que el pueblo eh, parara un momento Para buscar más de él Para hacer como estábamos hablando ayer La limpieza del armario hicimos una limpieza de armario aquí tiramos las cosas que nos sirve las cosas que nosotros eh, estamos nada más guardando ahí que nada más ocupa espacio y, y entonces es natural que, que sucedan cosas que así que no nos ponga un poco mal entonces yo pido a vosotros como iglesias que abrí vuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer hoy y estos días en, con nuestra iglesia y con nosotros. Abrir vuestros ojos, abrir vuestros ojos para ver lo que Dios va a hacer. Abrir vuestros oídos también, pero cerrá la boquita, ¿vale? Que venimos ahora para escuchar la palabra de Dios. Hay algunas personas que están reclamando un poco de esa disposición, de la de la iglesia y algunos quieren volver porque nada contra pero la gente que está atrás a veces empieza a hablar demasiado tú crees que de aquí no se nota Sí se nota pero se nota más los que están cerca tuyo que quiere escuchar la prédica y no pueden vale eh, otra cosita ya va mi combustible Otra cosita antes de la predicación es que quería hacer una invitación a las mujeres. Washington viene y hace esas esa invitaciones. Yo también quisiera hacer una una invitación a las mujeres. Quizás tú digas, oh, jita, pero eh, eso ya lo hago. Pero es que lo vamos a hacer distinto. Entonces, eh, quería hacer una invitación de 31 días orando por mi marido. Y tú dirás, ¿qué pasa con Washington que todas las mujeres tienen que orar por él? No, es un nombre de un proyecto que se está levantando en Brasil que algunas mujeres cristianas se están poniendo de acuerdo 31 días del mes de agosto para orar por nuestros maridos. Y dirán, Nerea, yo no estoy, ¿no? O las otras, las solteras, porque yo no tengo marido. Claro que sí. Claro orá por vuestro marido, aquel tío bueno que Dios está preparando así, lo está amasando bien, que un día va a llegar, empeza a orar por él ahora y tú dirás, hombre ya soy viuda, ya no quiero meterme en estos líos, estoy sola, divorciada, ya no, no quiero meterme con eso, pero seguro tienes un hombre en tu familia o tienes un hijo o tienes un hermano, o tiene un yerno, yo tengo dos yernos maravillosos que los quiero mucho. Y entonces yo quiero invitar a todas las mujeres que entran conmigo, las que quiere y con las hermanas en Brasil, 31 días de oración por nuestros maridos. Confía que Dios lo está preparando, Nerea, confía que será de lo buen, de esos tíos buenos. Entonces, Yo les animo que a partir del lunes, el primero de agosto, todas las mujeres que quieran orar por los hombres, por los hombres de vuestras vidas, ¿vale? Pues muy bien, ahora vamos a lo que venimos. Eh, eh, me ayuda Washington, ¿sí? Con la primera. Hoy voy a ayudaros a vosotros a mantener atención porque vamos a eh, pasear un poco por la Biblia con varios versículos. Y Paloma, otra cosa a ti, Paloma preparó esta alabanza que sería para el domingo pasado y Paloma no estuvo aquí y no dirigió la alabanza. Y el tema de la predicación hoy es la razón de nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración. Y con este versículo nosotros empezamos a hablar del tema de la adoración. Y ahí hablamos, no, ahí mismo hablamos no lo cambie, no lo cambie, que voy a llorar. Hablamos de que Dios es espíritu y que los que adoran en espíritu, en verdad es necesario que lo adore. Hablamos de cómo adorar, hablamos de la persona del adorador, hablamos de cómo es este adorador que Dios busca, que en verdad la adoración no está restrita a un local, ...a una forma, si tengo que levantar la mano... ...si tengo que bailar, si tengo que llorar... ...si tengo que cantar con una coral... ...pero sí, sí está relacionado con mi actitud... ...y hoy vamos a hablar del objeto de nuestra adoración... ...que es la persona de Dios... ...y la adoración hoy estaba toda centrada en tú eres... ...y Paloma empezó antes de cantar hablando de eso de que Dios es el centro, es la razón de nuestra adoración. Y entonces, vamos a ver algunas cosas. Eh, mayormente, toda la referencia o las orientaciones de sobre adoración está en el Antiguo Testamento, pues el libro de adoración por excelencia, que es el libro de Salmos, está en el Antiguo Testamento, pero no significa que en el Nuevo Testamento en la adoración haya sido como menospreciada o quizás nosotros la tenemos que tener como un nivel más bajo menos de, de menor importancia tanto es así que en marcos 14 26 si tiene la costumbre de apuntar los versículos podéis verlo en la pantalla vale en marcos en Eh, nos, nos informa que la la santa la, la cena del Señor Esta última cena cuando Él comió con sus discípulos eh, Fue cerrada con un himno Y dice ahí que después de haber cantado el himno Salieron al monte de los olivos Y ahí es donde el Señor fue arrestado Y de ahí a la cruz Hay otra otro versículo que también Washington ha usado hoy En la escuela dominical donde Pablo nos anima o nos exhorta a que entre hermanos nos animemos uno al otro a través de alabanza y es eso lo que pasa en estos momentos que estamos aquí, que a veces venimos con el corazón quebrantado o triste o de alguna manera necesitando ánimo y respuesta y el Señor nos canta, las letras que se componen a veces ya es palabra de Dios hablando a nuestro corazón. Y está en Efesios 519 que dice, Anímense unos a otros con salmo, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Eh, en verdad, la base, la base de la adoración la encontramos en el inicio de la ley de los judíos, la ley de Moisés que Dios le da, para empezar a, a estructurar, a formar este pueblo que había estado centenas de años como esclavos, que ya habían perdido ciertas características de como pueblo, de su peculiaridad, de sus características, y Dios los toma de ahí, los saca del Egipto y empieza a como a moldear, a formar una nación suya que él escogió para él. Entre todos los pueblos que había en esta época, había otros más fuertes, más poderosos, más desarrollados, vamos a decir, culturalmente, pero Dios elige un pueblo, los judíos, que no eran ni más bonitos ni mejores, al contrario, el Señor en algunos textos lo se refiere a ello como al gusanito de Israel, al, al pueblecito ese, Dios lo coge para sí y se de ahí voy a formar la nación, un pueblo mío. Y entonces vamos a ver en la base de la adoración que está en Éxodos 20 y vamos a leer algunos versículos que está en pantalla. Y dice, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre No tendrás dioses, dioses ajeno delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en, le, en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, teloso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo siguiente dice que Dios también muestra misericordia hasta miles y miles de personas. No se puede adorar a Dios sin conocer a Él y su obra. Conocer a Dios. Todo lo demás es... Uy, perdón. <risa> este, todo lo demás es desechable. Los micrófonos son desechables, los medios que usamos son desechables, eh, los instrumentos son desechables, nuestro cuerpo es el mejor instrumento musical. Dígame que muy bonito una guitarra española en el flamenco, pero ¿qué sería del flamenco sin...? Y, y el taconeo, ¿qué sería del flamenco sin el cuerpo? no Cantamos, alabamos a Dios con palmas, hacemos sonidos, somos el, el instrumento musical por excelencia. Y todo lo demás sobra, lo que hace falta es un pueblo que le conozca y que reconozca su obra. Y ese texto es como que ese Dios era como una tarjeta de presentación. Dios eh, se está dando a conocer a su pueblo, es imposible adorarle sin conocer a él y, con, y reconocer sus obras. Y ahí vemos que Dios hace como su tarjeta de, de presentación y vamos a ver qué Dios dice. Él dice quién él es y qué es lo que hace. ¿Eh? Y en este texto nosotros vemos que Dios dice dos veces, yo soy Jehová, tú Dios. Soy fuerte y soy celoso, Dios te ama con una profundidad tan grande que él no admite como fidelidad a medias vamos, los que son casados los que son novios si ve que alguien se acerca con otras intenciones a tu novia o a tu esposa o a tu esposo, que pasa con tus ojos y las garras no si tú realmente amas, que tal David ¿ah? Si tú ve algo raro, tú te pones celoso, no te va a reír. Pues Dios es así y nos ama con celo. Y Él no quiere que nosotros dividamos nuestro corazón. Dios no, admi no admite que seamos más o menos fieles a Él. Y Dios no admite amor a medias porque Él no ama medias. Entonces Él dice, yo soy tu Dios y yo tengo celos de ti. Yo quiero que tú me adores solo a mí. Y por eso él empieza a decir, no tendrás otros dioses delante de ti. No quiero que tú te hagas ninguna imagen. No quiero que tú Vale, vale. <risa> no quiero que tú te metas con otras cosas que tu amor, que tu devoción vaya hacia otro otro lado. Yo soy el único. Yo soy tu Dios. Todos están curiosos para ver lo que Washington está haciendo. <risa> bueno. Y Dios dice que es lo que él ha hecho a este pueblo. Vamos, sigamos con la transparencia. Y él dice, yo te he sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Eran vosotros antes eran esclavos y entonces Dios se presenta como un Dios salvador, como un Dios libertador y hoy nosotros declaramos, nosotros conocemos al Señor, no me, no me puedo responsabilizar por todos vosotros, pero muchos de nosotros cantamos, mira yo estaba apuntando, que es lo que declaramos que Dios es, Declaramos que Dios es escudo alrededor de mí. Declaramos que levanta nuestra cabeza por dos veces en dos canciones se repite ese. Tú eres el que levanta mi cabeza. Hoy estás mal, pues el Señor es quien te da fuerza para que tú levante cabeza. Declaramos que Dios es bueno, eso cantando afuera de lo que hemos orado y expresado. Declaramos que Dios es nuestra roca. Declaramos que Él es la razón perfecta de nuestra adoración. Declaramos que él es refugio y declaramos que él es el que me hace fuerte cuando yo estoy débil. Si habéis, a veces nosotros salimos de esa puerta después de la 1:30, 2 y, y ya no nos recordamos ni siquiera lo que habló el pastor. Pero tú cantaste y declaraste todas estas cosas. O sea, que algún conocimiento de Dios tenemos. O aprendimos hoy Pues la base de nuestra adoración es la misma persona de Dios y sus hechos. Y como yo he dicho, todo lo demás es desechable. No podemos alabarle sin conocerle ni a él ni a sus obras. Nadie realmente ha visto a Dios de frente. El único que tuvo una visión de Dios es sin sí, por su espalda fue Moisés. Pero un día nosotros lo veremos ahí, frente a frente, cara a cara, Algunos para escuchar, oye, qué bueno que llegaste, pasa el gozo de tu Señor. Y otro, ay, gracias. Era eso, ¿no? Que yo, que hacía mover toda la gente, yo no sabía. Pero bueno. Y un día nosotros vamos a encontrar con él. Puede que él te diga eso. Ay, Rita, qué bien que llegaste. Me alegro que estés aquí. Ven, vamos a tomar un café con leche. Y otro, él va a decir, oye, lo siento, yo no te conozco. Tú, a otro lado y pero dios quiere ser conocido él él, él es un, no es un dios escondido un dios que nosotros tenemos que mm, meditar a ver si le descubrimos algo él es un dios que se interesa en ser conocido hay varios versículos que dice que dios será conocido en todas las naciones a ver españa eh, brasil colombia nicaragua y eh, Perú, no sé cuántas más, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, los que estamos aquí, ¿no? Uno va a decir, el espinillo también. <ríe> Entonces, pues el Señor quiere ser conocido de todas las naciones, de todas las naciones, y Él sigue tratando de mostrarse de que la gente lo conozca y hay maneras de conocer a Dios bueno primero él se, se deja conocer a través de su hijo ¿no? y Felipe dijo oye hablas tanto del padre pues muéstrame entonces el señor dijo yo estoy con vosotros desde hace tanto tiempo y no conoces al padre pues el que ve a mí ve al padre Este, otra forma de que Dios se hace conocido es a través de su palabra, Juan 5.39 dice, escudriñar las escrituras, escudriñar no es solamente, ah, vale, leer, leer, escudriñar es buscar con interés, es profundizar, y él dice, Jesús, ¿por qué a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí? Entonces, un, un stop aquí, si tú por ejemplo aún no has entregado tu vida al Señor y no te gusta mucho leer la palabra, pues esté seguro que tu conocimiento de Dios es bastante reducido porque esas las dos formas que podemos conocer a Él, pero hay otras más, también su creación declara de Él. Eh, Noemí me estaba diciendo que ahora en eh, la ciudad que vive, que es increíble que puede ver el cielo con las estrellas desde la ciudad por no haber tanta iluminación como hay en las ciudades grandes. Y hay un salmo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamiento anuncia las obras de sus manos. Entonces, eh, Hay otro texto de Romanos que refuerza esta idea, que es Romanos 1.20. Aunque muchos digan, pues yo nunca he visto a Dios, pero mira a tu alrededor la creación. Dice, lo invisible de Él, o sea, su poder y su deidad, la palabra deidad significa divindad, se hace claramente visible en desde la creación del mundo y si puede y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tenemos excusas. Y bendito, bienaventurados aquellos que no han podido ver a Dios a través de una lente, de un microscopio. Tanto la, la grandiosidad del universo a través de las estrellas, de los que pueden ver a través de un telescopio, es increíble, ver Dios a través de la lente de un microscopio, a ver de cositas de nuestro cuerpo que nosotros no no imaginamos cómo fueron construidas y creadas así como un relojito y funciona a perfección. Hay otras maneras también de conocer a Dios, de ver a Dios a través de los milagros, de las obras potentosas que Dios ha hecho. Y el pueblo judío son los privilegiados. En Éxodos 20, vamos a suponer, aunque no viviéramos en un país no cristiano, pero en alguna vez de la vida habéis visto la película de los diez mandamientos. Y ahí hay un montón de ejemplos de cómo Dios actuó de manera potentosa. Hay solamente un versículo que he puesto, que Éxodos 7, 17 dice, Así ha dicho Jehová, en esto conocerás, conocerás que yo soy Jehová. Voy a golpear con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Cuando en alguna situación un río completo como el Nilo enorme se convierte en sangre. Pues Dios ha hecho mucho más. Ha sacado agua de la roca. El, el lunes pasado yo desee que la roca se abriera y, y me porque al bajar ya se había acabado el agua pero tuve que esperar hasta llegar al restaurante y mira y yo no tenía ni la vara de Moisés ni Dios me iba a abrir la, la, la, la roca este este momento y así va pues como he dicho que Dios quiere hacerse conocido de, de las naciones Josué 5.1 ...y otros textos más, cuando empiezan a, a la conquista de la tierra, Josué va y Dios va obrando y tiene que cruzar por varios territorios y cuando los reyes de este lugares escuchan, uy que ahí viene Josué y su pandilla... Y todo lo que ha hecho, lo que Dios ha hecho, mira, ellos han pasado por un río, por el río y en pie seco y han tumbado la muralla y entonces los reyes le entraban como, uy, qué miedo, mejor no vámonos, vamos a luchar con esa gente, vamos a hacer pactos y acuerdos y nada de luchar porque el arma que viene es fuerte, su Dios es fuerte. Entonces dice Josué 5.1, dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaba al otro lado del Jordán al occidente Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Ellos no conocían a Dios, pero conocieron a Dios a través de los milagros y de las obras potentosas que Dios estaba obrando. En medio de su pueblo. Eh, otro testimonio de un, un otro eh, capitán. También fuera del pueblo de Dios. Namán. Eh, segunda de Reyes 5.15. Después que naamán entró y se lavó siete veces. En el río Jordán. Se sanó de lepra. Y qué fue lo que él dijo después. Luego volvió con todos sus acampantes. Donde estaba el hombre de Dios Amán el profeta, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Esas son palabras de naamán un extranjero fuera del pueblo de Dios. Por eso nosotros tenemos que hablar de Dios a los demás para que la gente le conozca, para que sepan de sus obras y le adoren. Hay mucha gente con una, con una idea muy equivocada de Dios muchos aquí en España que vivieron en tiempos duros donde eran obligados eh, a ir a la iglesia donde la iglesia parecía estar eh, de manos dadas con un régimen opresor y, y tantas, tantos recuerdos malos se asocian a Dios todas esas cosas malas como si Dios estuviera aprobando toda la maldad que se, que se hizo y tantas cosas que incluso se ve hoy como hoy relato de de que tal obispo o tal persona de la iglesia se ha callado ante crímenes de violencia contra niños y tantas cosas y la gente asocia cosas de la maldad humana a Dios, otros dice, hombre, si es si el mundo está así, si hay tanta cosa, entonces por dónde está Dios, como si Dios fuera responsable de la maldad humana y En primera de Pedro dice, pero vosotros sois linajes, nosotros, no solo vosotros, nosotros somos linajes escogidos, realza sacerdotio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos inflamos con todos estos títulos como se si fueran títulos como monárquicos, como el marqués de no sé qué, eh, la duquesa de Moratalás, Y así vamos todos inflados con esos textos, pero la otra parte del versículo dice que Dios nos ha dado todos esos títulos porque Él tenía un propósito y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, sois un real sacerdocio, no por lucir. Somos una nación santa, no porque no pecamos, sino porque Dios quiere que nosotros anunciemos sus virtudes. y es por eso que tenemos que evangelizar, es por eso que tenemos que abrir nuestros hogares y invitar gente para ver el programa que va a haber en diciembre de, de Mi Esperanza. No podemos callar. Si nosotros aquí, en medio de la alabanza, declaramos tantas cosas a Dios, Cuando salgamos en nuestro trabajo, con nuestras actitudes, tenemos que seguir declarando. Porque ahí afuera es que hace falta. Aquí todos nosotros cantamos y conocemos al Señor, pero afuera no. Y ellos necesitan saber que Dios es fuerte, es poderoso, es celoso y nos ayuda. Es nuestro ayudador, el que levanta nuestra cabeza, el que nos hace fuerte cuando estamos débiles. Y Dios había elegido un pueblo para hacer eso. Había elegido al pueblo judío y el pueblo judío falló. Falló en su en, en su misión y es por eso que luego el Señor extiende su amor y ya su pueblo no es solamente Israel, sino su pueblo son todos aquellos que creen en Jesús y entregan sus vidas. Nosotros somos hoy el Israel de Dios. Pero volviendo al pasado, a la historia de Israel, encontramos que a pesar de todos esos milagros, de todas sus obras, de, de vivir tan cerca de Dios, ellos se, se vuelven rebeldes y dejan a Dios. Vamos a un texto que está en Jueces 2, del 10 al 13. Y ahí cuenta un poquito que lo que pasó, pues muere, muere Josué y dice, Y murió también toda aquella generación, por, eh, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y por lo tanto este pueblo no podía adorar a Dios, porque ya no conocía a Dios ni su obra, que lo que hicieron. Eh, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, o sea, otros baales dioses dejaron a jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto lo mismo que dios había dicho allá en éxodos y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y los adoraron provocando la ira de jehová en resumen Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Starot, otros dioses ajenos que Dios había dicho que no lo hiciera Hay otros textos que muestran la situación de Israel. Isaías 1, 3 y 4 dice, El buey, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende, hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Despreciaron todas las obras después de haber probado el amor, la provisión y el cuidado y el poder de Dios. Y el texto que nosotros habíamos empezado a hablar de cómo a través de la creación Dios se revela, refuerza esta misma idea que acabamos de leer, tanto en jueces como en Isaías. Romanos 1, a partir del 21, dice lo siguiente. Muy bien. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de repitiles. repitiles hicieron todo lo contrario de lo que dios había dicho en en éxodo 20 él olvidaron que él era un dios poderoso hicieron otras imágenes dejaron de adorar a dios y no se no valoraron las obras de dios y dios sigue siendo pues el dios fuerte celoso y el mismo dios que no admite fidelidad a medias no se puede ser más o menos cristianos no se puede ser más o menos creyente. O eres o no eres, no puede ser a medias. En Isaías eh, 42.8 dice eso, que Dios no divide su gloria con nadie. Dice, yo, Jehová, este es mi nombre, otra vez reafirma su identidad, ¿quién es él? A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. Él, él es el centro de nuestra adoración él y su obra. Es lo que Paloma afirmó cuando empezó el momento de la alabanza. Él es el centro de nuestra adoración. No estamos aquí para escuchar pues la buena guitarra de Miguel o de Marijose, la buena voz de uno, las canciones que me gustan o las que no me gustan. estamos aquí para rendir a Dios lo que le he debido que es lo que debemos a Dios adoración alabanza, honor. Y, y para Dios es muy serio eso de, de la adoración a otros ídolos, ¿no? Es como cambiar la gloria de Dios en gloria de hombres. Un día estaba ahí una señora española que no sabía que yo era evangélica y estaba comentando Y hablaba de la iglesia evangélica y decía la señora, la iglesia evangélica, uf, muy sosas no tiene ninguna gracia. Y yo, ay, sí, sí, no tiene ninguna decoración, muy, muy sosa la iglesia. Y entonces lo que es decoración para unos, para Dios, es idolatría. Y, a ver, ¿cuál es la próxima? Vale, entonces... La capital de, solo una curiosidad, este la capital de España, así como la capital de Brasil, eh, atrae muchos turistas, pero al inverso, lo que atrae España y Madrid por lo antiguo, Brasilia atrae por lo moderno. Es una ciudad que fue fundada más o menos en 1960, y o sea que es más joven que muchos de vosotros. Y, y, la y es la única ciudad construida en el siglo 20 de todo el mundo no hay otra ciudad que ha, haya sido construida en, en, en este en el siglo 20 y una de las cosas que se visita ahí pues en la catedral de brasilia ahí está una forma de fuera y la mayoría de los edificios de brasilia son monumentos de la arquitectura moderna, modernapáate Eh, una otra foto de, la, de noche, hay unas estatuas afuera como representando los 12 apóstoles, eso es dentro y hay unas esculturas enormes que son ángeles eh, que tí, da la impresión que estuvieran volando entre la, lo que sería la congregación. Hay otra también muy famosa que la iglesia de San Bosco, que por afuera se parece a sin puro hormigón, pero cuando tú entras es toda de cristal, y una de las atracciones es a lámpara, se puede decir lámpara eso, que es gigantesca, toda en cristal, y hay una otra foto bien interesante, y ya hace pues bastante años, y, y estábamos así en plan turista, mis hermanas, Washington y tal, y fuimos a visitar, y a esta iglesia de San Bosco no, no nos dejaron entrar, Solamente la, el personal de seguridad nos dejó hasta la puerta y mirar así desde afuera y ya no nos dejaron entrar. Aunque las visitas son todas gratis, no nos dejaron entrar porque estábamos en short y tiritas. Y a pesar de que es un sitio de interés cultural, turístico, sigue siendo un local de culto. Y la gente mantiene el respeto como local de culto y ahí no se puede entrar de chor y tiritas, y nosotros no pudimos entrar a esta iglesia. Una cosa que demanda la adoración del Señor es la santidad, hay un, un salmo, y pensando un poco en la afirmación de esa española que dijo que las iglesias, evangélica era muy sosa porque no tenía ninguna decoración, no había ningún santo, ninguna escultura. Si pensamos de esta manera, es verdad. Si pensamos en nuestra iglesia, en esta iglesia y como la mayoría de las evangélicas, comparándolas con esas iglesias de Brasil o las grandes catedrales de España, de verdad estamos muy mal de decoración. Pero eso no significa que no haya ídolos en nuestra iglesia. Puede que no haya imágenes, no haya esculturas, pero no significa que no haya ídolos en nuestra iglesia. Y Pablo nos habla de algunas formas de, de, de idolatría. Colosenses 3.5 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría En Efesios 5.5 eh, resalta el, la, la misma idea. Filipenses 3.19 dice, el fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensa en lo terrenal. Y eso es lo mismo lo que Dios condenó al pueblo de Israel que adoró a Astarot, y a Baal, pero muchos de nosotros transformamos la gloria de Dios la, en la gloria del hombre y cambiamos las cosas y pasamos a adorar nuestro propio ombligo cuando nosotros centramos la atención en nuestra propia persona y es alterar la gloria de Dios, corremos el mismo peligro de que como Israel que era el pueblo escogido que somos nosotros nación santa pero sin conocerlo o sin por lo menos tener realmente la conciencia de quién es Dios. Una cosa es muy bonita en el momento de la alabanza que la melodía toca nuestros sentimientos, de algunos, ¿eh? porque hay algunos que la melodía de verdad no los llega. Son personas que pasan todo el tiempo y no pueden abrir la boca para cantar una canción al Señor pero algunos sí son tocados, hasta lloramos, pero realmente tenemos la conciencia de quién es el Dios a quien estamos adorando. Es, corremos este mismo este mismo peligro. Olvidamos que él se llama Jehová, que él es un Dios fuerte y celoso. Hay un salmo que hay dos versiones que me gustaría eh, ponerlo para terminar ya. David, ¿cómo vamos bien, no? De horario este salmo 93 5 dice tus testimonios son muy fuertes ¿Es este o es sí. tus testimonios <coughs> son muy fuertes las firmes perdón la santidad conviene a tu casa jehová por los siglos y para siempre y la otra versión dice dignos de confianza son señor tus estatutos la santidad te ¿Es, este? es La santidad es para siempre, para siempre el adorno en tu casa. Es verdad que nuestra iglesia comparada a las iglesias católicas, ya sean modernas o antiguas, estamos muy mal de decoración. Y yo seguro podemos cambiar las sillas de sitio, podemos cambiar el púlpito, pero esta iglesia no tendrá esculturas, no tendrá imágenes. Esto estoy segura. Esta y la mayoría de las iglesias eh, evangélicas, porque nosotros no adoramos imágenes. Podemos mejorar un poquito la decoración, pero nada de imágenes. Pero tampoco deberíamos quitar de nuestras iglesias los ídolos, nosotros mismos, el llamar atención a sí mismo o valorar cosas que Dios no valora. Y ahí dice que el adorno, el mejor adorno, la mejor decoración a la casa de Dios es la santidad. Y la santidad no por el, el edificio, porque Dios no habita en estas paredes. Santidad porque Dios habita dentro de este templo. Entonces el mejor adorno para la casa de Dios no son las imágenes ni las esculturas, sino nuestra santidad. Y la santidad se refiere con nuestras actitudes y con nuestra manera de vestir. No por legalismo, ni por machismo, ni feminismo, sino por cordura y respeto. Nadie va en corbata y traje y zapatos de cuero a la playa. Estaría loco, ¿no? Y nadie, por ejemplo, se va a presentar en un juzgado en traje de baño. Si, si, si te convoca alguna vez ir a un juzgado a presentarse ante un juez, tú no puedes ir en chanclas, no sé aquí, pero en Brasil no te dejas. Si tú vas en chanclas, en bermuda en, con chicles, hola, ¿qué tal? No te dejan, no te deja entrar. Si tienes que participar de un juicio, tiene que presentarte ante un juez con una ropa que imponga respeto. Entonces, ¿qué? Cuando el salmista dice, el mejor adorno es la santidad, te cae bien, cae bien a los templos, la santidad como adorno, se refiere a nuestra manera de actuar y a nuestra manera de vestir. Y como he dicho eso, no por legalismo, yo en ningún momento, tengo poco tiempo aquí, pero en ningún momento he sentido que esta iglesia es machista, ni legalista, ni ni es que las ancianas son un poco de vieja y quieren imponer eh, un, un, un, un poco ¿eh? he dicho un poco este, quieren imponer una, una moda que, que ya no se usa que yo soy joven pero la santidad no viene por, por legalismo sino por cordura y por, y por respeto. Eh, y entonces quería que al final de todo eso como el tema es el objeto de nuestra adoración, Dios es espíritu y, es, y importa que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, Dios busca personas que le adore sinceramente, verdaderamente y será que tenemos realmente conciencia de quién es este Dios a quien nosotros venimos y cantamos y a veces en momentos de la alabanza se da la libertad para que la gente pues exprese y diga Señor yo te amo porque tú eres maravilloso, que tú eres eso y aquello y tal y cual. Pero ¿qué tal nuestra nuestra santidad? ¿Qué tal nuestra actitud en el momento de la alabanza? ¿Será que pensamos que Este, los pastores pone la liturgia, vamos a poner la alabanza para que, bueno, como la gente llega tarde, damos ahí media hora, paloma, pues media hora, 40 minutos de alabanza para que hasta la hora de la predicación la gente llegue. Y hay ciertos pensamientos de que, no, todavía está la alabanza, o sea, podemos llegar. Un día un pastor en Brasil, el pastor que nos discipuló para misiones, Él tenía eso muy en su corazón muy pendiente, que la gente llegaba a la hora que le daba la gana. Y un día, él cambió completamente la liturgia. Él empezó el culto predicando, sin anuncios, sin nada, sin seco. Abrió la Biblia y predicó su media hora. Y luego, pues, eh, los anuncios y al final puso el momento de la alabanza. Y hubo gente que llegó en el momento de la alabanza, Y se acabó la alabanza y se acabó el culto cada uno para su casa. Y entonces algunos llegaron, oye, pastor, ¿y usted no ha predicado hoy? Porque ya estaban acostumbrados que la alabanza era como nos da un tiempecito para que llegamos. Pero nosotros alabamos al Señor no para esperar los retrasados, alabamos al Señor porque Él es Dios fuerte y celoso. Y todas las partes del culto son para Dios. O dice, bueno, los anuncios de último, entonces yo me voy, eso pues ya no me interesa. Todo es para Dios, todo es para Dios. Entonces, ¿será que tenemos de verdad conciencia de quién es este Dios que nosotros aquí cantamos, alabamos, dano palmas? Y si nosotros realmente tenemos esta conciencia, ¿por qué será que algunos están confiados? O entran como si Pedro por su casa. El pueblo de Israel fue un pueblo escogido. Sigue siendo un pueblo especial. Si nosotros miramos su historia política, eh, la historia aparte de, de lo que es la Biblia, vemos como la mano de Dios dirige este pueblo, como este pueblo ha sido masacrado, asesinado, y sigue siendo un pueblo fuerte. Porque Dios ha sido el Dios de este pueblo, nosotros somos el Israel de Dios y cómo nos comportamos, como alguien que realmente conoce a Dios o como los, los demás, como lo, el pueblo de Israel que en determinado momento simplemente abandonó a Dios, ya no le conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho entre sus padres. Quisiera que pensáramos en eso y que tomáramos conciencia de que el momento de adoración es para Dios, porque Él se lo merece. Oramos. Dios, gracias por tu pueblo, gracias por tu palabra que nos avisa, que nos reta. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace crecer, que nos alimenta, que nos anima. Gracias porque tenemos la oportunidad de conocerte y ver incluso en medio de nosotros, Señor, obras potentosas, milagros cada día, Señor. Gracias porque cada día tú, tú nos levanta nos da salud, nos da visión, piernas, Señor, sanas que podemos caminar por nosotros mismos. Cada mañana tú nos da el aliento, Señor, de vida. Y eso es el gran milagro de la vida cada día, Señor. Gracias porque tú eres el centro de nuestra adoración. Te reconocemos a ti como Dios y reconocemos tus obras, Señor, en toda la historia y en nuestra propia historia. Gracias por este pueblo, gracias porque tu espíritu habita en él y tú les puedes hablar directamente. Nosotros te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amado, yo os bendigo con todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene para tu vida, que el Señor pueda derramar en esta semana, pues, abundantes bendiciones en la vida de cada uno de vosotros, que el amor del Padre y el amor de su Hijo y la consolación del Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros en esta semana y que vosotros sean bendecidos por el Señor. Nuestro Dios. Pues que Dios te bendiga y Dios te guarde en nombre de Jesús. Amén. Se siente un momento que se nos olvidó algo importante. Un momento, solo mira, dos minutitos más, os pido por favor guardar los besitos, los abrazos, y quiero pedir a Karen que pase aquí adelante. Os pido perdón porque se nos estaba olvidando una cosa importante. Pues hemos orado en los momentos de, de los viernes por las campañas de oración que es, en general varias organizaciones hacen, durante este verano y estábamos orando por la campaña evangelística de la Liga de Testamento de Bolsillo que tenían problemas con los permisos para que se hiciera, pues una de las campañas que fue de julio no se pudo hacer porque no le dieron permiso, pero ahora de 1 a 15 la Liga de Testamento de Bolsillo va a estar haciendo una campaña de evangelización en la ciudad de Zaragoza Y nosotros vamos a tener el privilegio de mandar un, un enviado nuestro, una representante de nuestra iglesia para apoyar. Nosotros oramos por la evangelización de España, queremos que España conozca al Señor. Y este año va a Karen y queremos orar como iglesia por ella y enviarlas en el nombre del Señor. Ojalá el año que viene más jóvenes puedan participar de otras campañas de verano. Pero quiero también que vosotros de, de, en este tiempo, en estos 15 días, eh, tenga el nombre de, de, de Karen en mente para orar, para sostener a ella, será una experiencia que espero que marque su vida y, y también que nosotros sintamos parte de eso, somos de este país y tenemos que apoyar ese tipo de trabajo, ¿vale?, apoyo de las ancianas por favor ah por cierto Hirti, este nos ha llamado sábado, manda saludos a todo ha llegado muy bien en Perú y está muy contenta ¿vale? Dios estamos tan alegres con las obras y con las cosas que tú estás haciendo Y queremos pedir tu bendición, Señor, sobre la vida de Karen estos 15 días, Señor. Queremos pedir que tú la guardes, que tú la uses, que tú trabajes en su vida, Señor, y que ella lleve, Señor, con ella todos nosotros, Señor, que sea un trabajo de la iglesia de moratalas apoyando, Señor, a tu obra, extendiendo tu evangelio en la ciudad de Zaragoza. La encomendamos en tus manos, Señor, y la enviamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias. Pues ahora abrazar y besar y tomar zumo.